Hola, buen día Jorge, ¿cómo anda todo hoy? Acá bien, queriendo hablar de economía, la economía está movida, ¿verdad? Está movida por el lado que por el lado que este que lo quieras ver más o menos como sí, la defensa hay. de Chile este, el movimiento sí, de la economía. Sí. <risa> sí. Haciéndose agua, buen para el no, buen para el lele. Sí. Para, para para Uruguay de esta semana tú sabes que, bueno, depende de donde uno se ve, se posicione, ¿verdad? pero para Uruguay esta semana las noticias económicas no fueron del todo malas en lo que concierne a la publicación que hizo el Banco Central la semana pasada, el mismo día que tuvimos la anterior charla, por la tarde, última hora se publicaron los datos crecimiento económico del año 2021 ya cerrado, contabilizado el cuarto trimestre Eh, al cierre de diciembre, año 21 versus eh, año 2020, la economía creció un 4,4%, es un, una tasa interesante. Es verdad, alguien puede decir que hay un efecto rebote, el año 2020 fue muy malo, pero bueno, podría haber sido peor todavía el crecimiento y podría haber sido eh, peor la noticia. La ¿no? noticia dentro de todo fue buena. Eh, sí es verdad que dentro de los sectores económicos la, el crecimiento fue bastante disparo, Comercio de alojamiento, vinculado a la pandemia directamente, creció un 7% por encima del promedio. Eh, Otros rubros, como la industria, también crecieron bastante, 6,7%. Actividades profesionales, arrendamiento 5,2%, todos ellos por encima del 4,4% de promedio. Los que estuvieron por debajo, bueno, son aquellos que en el año 2020 sufrieron relativamente menos. ...y por consiguiente tuvieron menos rebote... ...tenemos por ejemplo administración pública... ...que no creció 0,0 y algo por ciento... ...prácticamente nada... Salud pública, 1,9. Repito, estos eh, comparados contra el 2020 no y tuvieron rebote, el sector público no cambió mayormente en cuanto al gastos se mantuvo en su actividad y la salud pública, la salud, perdón, en definitiva, la educación, no cayeron fuertemente el año pasado como si lo hicieron otros sectores. Hablo del año pasado, 2020. Del lado de la demanda, bueno, los sectores que más crecieron fueron... Eh, exportaciones 14,4% y 15,2% formación bruta de capital fijo, léase Eh, inversión privada y pública en edificios, carreteras Acá está el ferrocarril, ahora vamos a dar un poco un ticket al respecto Y el que menos creció, los consumidores somos los que hemos sufrido más 2,3% el consumo privado El gobierno creció en el gasto público un 8% por encima también del promedio Y decía que íbamos a hacer un un pequeño impasse y, y resaltar algo La bruta de capital fija y eh, creció fuerte eh, eh, porque hay dos rubros que están haciendo peso en este crecimiento económico de lado de eh, la demanda y también obviamente de la oferta, que son eh, la obra de UPM y el ferrocarril. ¿Por qué digo esto? Porque además del rebote, tenemos que hay dos obras importantes que se están desarrollando que pesan mucho sobre el crecimiento económico del último año. Lo adelantábamos ya hace un par de meses, el día que esto termine, bueno, vamos a sentir una caída importante, al menos, de la tasa de crecimiento. Si le restáramos eh, Ferrocarril, UPM, a este 4,4%, probablemente estemos por debajo de la mitad, un número ahora sí un poquito más preocupante. Y de hecho, también se publicó por el Banco Central las expectativas económicas Para este año, la encuesta que hace mensualmente, el cierre de marzo, nos da que justamente este año el crecimiento económico ya va a estar por debajo, aún una tasa interesante, 3,82, y el año siguiente ya sin las obras, estoy hablando del 2023, sin las obras de UPM, de construcción de UPM y del ferrocarril, el crecimiento va a estar por debajo del 2,5%, volviendo a la tasa más histórica que ha tenido nuestro país, implica la gran dependencia que tiene la actividad económica actual de esta obra concreta. La inflación, expectativas económicas para este año de los empresarios, 8% para el año 2022, es un poco más o menos en el nivel que estamos, un poco menor al nivel en el que estamos hoy. Eh, el, eh, prevé también un aumento importante de la tasa de interés en pesos uruguayos y que el dólar al cierre de este año estaría en 44,41 pesos El interbancario, 3 pesos aproximadamente por encima del de que se encuentra hoy. A propósito de lo cual vamos a redondear un poco la charla de hoy, tanto número, eh, el dólar sigue en picada, ya hablamos de esto la semana pasada y la anterior, y va a seguir estando a medida que no se acompasen las tasas de interés. Vuelvo a repetir, creo que esto va a ocurrir a partir de la mitad de año, por allá entre julio y septiembre, cuando las tasas en dólares en Estados Unidos sigan subiendo y las nuestras se estabilicen eh, a la par de las tasas de interés de Brasil, que son el gran carry trade, como se le llama. Eh, atrac la atracción fundamental de capitales que está recibiendo la región a partir de los movimientos de las tasas de interés en Brasil y arrastrados por nosotros bueno con esta caída del dólar que hemos tenido en las últimas en los últimos días y si arrastramos ya desde el principio de marzo eh también el real brasileño se ha apreciado bastante hicimos una comparación de la competitividad de nuestro país con respecto a una era este un poco más normal, la prepandemia, por allá por marzo, febrero, marzo del 2020, y nos encontramos que eh al cierre de los últimos datos, con los últimos datos, Uruguay ha recuperado algo la competitividad con respecto a Brasil en algo y nos posicionamos otra vez en un nivel muy similar al que teníamos allá en marzo del 2020. No quiere decir que estemos más barato que Brasil, pero nos hemos abaratado un poquito con respecto a lo que estábamos en eh en diciembre del año pasado. Repito, los números son a marzo del año 2020. En marzo del 2020 estábamos caros con Brasil, Hoy en día, eh, a lo largo de estos meses, estuvimos más caros todavía y hoy recuperamos algo la competitividad y nos volvemos a posicionar en la era prepandemia. Seguimos siendo caros, pero no tanto, por lo menos, como estábamos este hace tres o cuatro meses donde la situación era realmente este mucho más crítica. Brasil sigue estando barato, pero no tan barato como estuvo hace tres o cuatro meses atrás. Redondeando un poco lo que queríamos decir hoy, Jorge. Eh, Mauro eh, sigue la tendencia en la región a, a, a la baja del dólar en todos los países por lo menos del sí, Merc Sí, efectivamente sigue de la mano de Brasil que es el gran atractor eh, perdón, la, la gran atracción que hay en esta materia de capitales eh, externos Brasil se está apreciando el real así como acá se está apreciando el peso uruguayo en otras palabras está bajando el real bastante en los últimos en las últimas semanas este eh, en Brasil y, y eso está arrastrando a prácticamente toda la región siempre las seiones argentina por motivos obvios verdad en Argentina es un lío hasta saber qué tipo de cambio tomamos para poder hacer las mediciones pero sí efectivamente hay entrada de capitales financieros y eso está este tirando abajo los valores de la del dólar en la región nos reencontramos la semana que viene Mauro con gusto Jorge buena semana para todos gracias igualmente hasta pronto Chao Frecuencia abierta.